...uno de los pilares fundamentales... ...por los cuales Regata llegó hasta este lugar... ...en la, en la Liga Nacional de Básquetbol... ...su casamiento... Eh, ...programado para el 7 de julio... ...de los Estados Unidos... Eh, ...bueno, hace que... ...que Sims no esté hoy jugando... ...las la finales de la, de la Liga Nacional de Básquetbol... ...por lo menos los dos primeros partidos... ...y por eso se atrasó el tercer juego... Eh, ...porque Donald llega al 9... ...así, este el 10 va a estar ya en corrientes no ...un Regata que ya se encuentra aquí... ...ayer hubo lanzamiento en las instalaciones de la caja, ahí en Fit Royce, y ahí estuvimos, Santi. Así es, pero quien conoce muchos finales y ha jugado mucho y es el máximo ganador en cuanto a entrenadores, es Sergio Hernández, quien está, ya está con comunicación telefónica con nosotros. Así que saludalo y, hablaba, y hablaremos de todo un poco, pero sobre todo de la Liga Nacional y de la America Cup, que ya se viene para la selección argentina. ¿Cómo le va, Sergio salto ¿Qué dice Buen día. Gracias por atendernos. ¿eh? ¿Y cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Con sol, por suerte. Bueno, sí, con... con, con... ¡Eh! Estás en Buenos Aires, ¿no? Estoy en Buenos Aires, sí. Sí, sí estoy en Buenos Aires. En realidad estoy ya, viviendo acá, acostumbrándome a, a la gran ciudad. Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, nada, lo, lo más importante es cuando va un entrenador de una selección tan prestigiosa como la nuestra, la del básquetbol, en la República Argentina, es eh, no conocer por qué cada uno de los casos, no porque no hace falta de por qué Campasso, por qué la Provítola, por qué no este, por qué no el otro, sino en concepto de qué o sobre qué concepto se arma una lista, que creo que es lo, lo más importante, no la globalidad o la totalidad de la lista y, y cuál es la, fin, la finalidad de, de, de esa lista, eh, independientemente de que todos sabemos que uno cuando se pone la camiseta argentina, Eh, siempre quiere ganar, pero también atrás de ganar hay una finalidad que puede ser desarrollar, que puede ser potenciar, eh, que puede ser mirar y dejar al futuro, así que eh, eso, eso es el, el primer eh, interrogante que, que vamos a tener para contigo, ¿no? Mirá, ya sé yo creo que es histórico que la selección Argentina, y creo que lo, lo, la mayoría de los deportes lo va haciendo así, si, si hay coherencia buscar dos aspectos competir y tratar de en alguna medida darle lugar a a jugadores eh, con cierto potencial en, en los planteles como para que la selección vaya teniendo siempre salud disculpen si escuchan mal pero estoy en la calle no, eh, estamos bien por ahora así que en este caso la verdad que es un eh, una lista hecha más pensando en, en los próximos 10 años de la selección equipo con 24 o 25 años de promedio liderado por un jugador bueno, ya no necesita presentación, que es Luis Escola con su experiencia y su, y su calidad contrastada y todo lo, no solo en juego, sino en lo que él ayuda al desarrollo de los jugadores más jóvenes y después viene el lote de los dos bases que son ya jugadores con experiencia eh, no solo por edad, sino por, por cosas jugadas por cosas vividas Y el resto de los jugadores, eh, todos jugadores que están prácticamente en el inicio de su fase profesional de alta competencia como como protagonistas, y algunos ni siquiera todavía como protagonistas, ¿no? Pero, bueno, la idea es tratar de armar el mejor equipo posible para competir, y al mismo tiempo aprovechando de que Argentina al ser sede ya es finalista de la, de la Copa América, ya juega la fanda al foro directo, Eh, tener un equipo que a lo mejor podemos adolecer de falta de experiencia y de rodaje, pero que nos permite abrir un poco el abanico y darle roce internacional a jugadores que a no lo pueden tener. Está, bien, está estamos hablando con Sergio Santos Hernández, técnico de la selección argentina. Eh, y, y, y los invitados, Francisco Cafaro y Daniel Amigo, que se tuvo en cuenta este, para, para invitar? A estos dos jugadores y, y, y, y qué significaría la invitación Nada, simplemente eso digamos jugadores que en el caso de el amigo que no conocemos demasiado bien y en el caso de que queremos verlo eh, porque para todos es un poco una incógnita más allá obviamente de, del gran trabajo que hacen mis asistentes y me traen información permanente imágenes y todo lo que ha hecho amigo en los últimos años eh, uno necesita verlo en acción y en el caso de Cafaro uno de los proyectos que eh, teniendo en cuenta de que nuestro déficit generalmente es la talla, uno de los proyectos más interesantes que ha sacado el asqueror argentino en los últimos años y, pero es muy jovencito todavía como para hacerle una convocatoria definitiva ¿no? claro, claro, claro Eh, bueno, después salieron de la fecha los partidos amistosos ¿cómo estás encarando esta esta nueva etapa con la con la selección argentina? tenés muchísima experiencia eh, en un terreno muy grande que ya tenés ganado el terreno internacional, el tema de la convocatoria el tema de, de saber cómo se maneja la confederación pero ¿cómo estás viviendo vos, Sergio Hernández esta nueva etapa en la selección argentina? bien, en principio feliz siempre que la selección argentina es motivo de, de, de orgullo y de felicidad y de, con la ilusión de siempre a medida que se acercan los días para la concentración un poco ansioso con ganas de entrenar, esto esto es lo que tiene el full time yo no llego cansado, al contrario llego con todas las pilas eh, y bueno, nada, contento con un cuerpo de, un técnico espectacular, secundado por Silvio que es un, un maestro a de verdad me ayuda muchísimo. Eh, estamos hablando de un entrenador que tranquilamente podría ser el entrenador de la selección de primerísimo nivel, otros entrenadores más, más jóvenes que están haciendo gran trabajo en las formativas, eh, con, con sus juveniles ahí codo lo acuerdo tratando de, de, de tener todo organizado para que sea una, una gran concentración y que la Copa América no solo en en el torneo en sí, sino en todo lo que es la preparación sea un gran paso adelante para le, para, para la selección ¿no? Sergio, la lista está nutrida obviamente por jugadores de Liga Nacional y en este caso hay dos jugadores que van a estar disputando las finales eh, estamos hablando de Gabriel Degg y de Javier Saiz eh, ¿Cómo ves esta final que comienza hoy? ¿Cómo la veo? y En principio eh, yo recién los escuchaba en la Sims hace que Regata llegue a los primeros partidos con una desventaja bien grande, ¿no? Estamos hablando de un jugador, para mí, uno de los mejores detranjeros que ha pisado la liga en los últimos años. Eh, me parece un jugador determinante, un jugador que además está en la posición de base, que lo convierte después de más de 50 partidos como en el dueño del equipo, y con un Pablo Quintero es un poco tocado físicamente porque es un gran esfuerzo por jugar en eh, tratar de llevar el equipo hasta este estancia y un San Lorenzo impecable Lorenzo que está fuerte que está con todos los jugadores sanos que tiene una rotación larguísima que juega un básquet de días diferentes a que se juega en la Argentina juega por arriba del aro todo el tiempo sobre todo en defensa así que Regata la tiene bien complicada pero Regata siempre la tuvo complicada porque los dos play que ganó los ganó con desventaja deportiva se hizo fuerte y demostró sus credenciales, tiene un gran entrenador eh, y, y, y la ilusión eh, intacta como para ser un competidor de lujo, pero no me puedo eh, no mojar y decir que me parece que San Lorenzo tiene todas las de ganar. Volviendo a la selección, eh, el hecho de que el, el cuadrangular inicial se juegue en Bahía Blanca, ¿qué te genera Eh, obviamente seguir al frente de la selección y en este caso disputar un torneo en tu lugar, ¿no? Sí, sí, la verdad que es todo un, eh, un agregado eso, ¿no? Poder jugar, eh, en mi propia ciudad en un estadio que conozco mucho llegué a estudiar el profesor de Educación Física en María Blanca cuatro años y mis, mis clases eran ahí donde fui estudiante eh, conozco hasta el último rincón de ese club el club y ciudad a la que quiero mucho y, y nada es, es, es muy importante para mí seguramente sea eh, emotivo el hecho de, de presentarme en un torneo oficial con la selección ahí eh, sergio y con, con respecto a aquellos eh, jugadores que a ver que, que termina la liga ahora y que viene una batería de partidos realmente muy importante porque obviamente en el caso de Este Vildoso terminó de jugar hace muy poco, Luca, los jugadores de San Lorenzo eh, todavía están en eh, bueno, Flor también terminó de jugar hace poco, los jugadores de San Lorenzo todavía están este eh, jugando, en el caso de, de Gabriel Lec y, y, y además trae una una carga de partidos importantes con las competencias continentales. Los chicos de Bahia lo mismo, que han jugado Liga Sudamericana, Liga Nacional y Liga de las Américas. Digo, va, va a haber algún Eh, atenuante con esto o en el momento que empiece la la etapa de, de la concentración van eh, a tener el mismo régimen que los demás ah, dependerá de las situaciones particulares de cada uno, nosotros tenemos que buscar que los los jugadores que los jugadores lo vayan a competir lleguen de la misma manera posible, así que seguramente siempre se tienen en cuenta situaciones diferentes, los jugadores que llegan a la selección a veces con cuatro meses de inactividad por haber sido eliminados en abril en una competencia y hay jugadores que llegan, salen de la final, se sacan la ropa del club, se ponen a la selección y juegan pero esto, eh, más allá de que está, está alargado más que cualquier otra liga del mundo y eso será un tema a rever para el día de mañana eh, no tengo dudas de eso pero pero el régimen de la selección es el mismo ya ¿no? eh, la selección no trabaja como trabajaba hace 20 años atrás en el que llegaban y tenían un De, no sé, un, un régimen en el que parecía como que todo empezaba de cero acá, se hace una, una se ligera estrategia se ligera táctica se entrena, después se estudia a los rivales y se juega, no es que los jugadores van a venir a hacer una un trabajo físico por supuesto que después eso el preparador técnico es tan importante y los, los hombres que trabajan en la salud quinesiólogos, médicos, son tan importantes en un cuerpo técnico, uno se va adecuando a situaciones Es jugadores que necesitan un acondicionamiento físico más fuerte porque están más inactivos, otros que necesitan más cuidados. Eh, pero las, las selecciones argentinas, eh, su preparación es eh, casi exclusivamente dentro de lo que es la estrategia y la táctica, ¿no? Así claro. que, eh, y obviamente hay un espacio siempre en mis, en, en mis preparaciones en el que, eh, que se está dedicado al entrenamiento personalizado individual, casi te diría, elegido hasta por los propios jugadores según lo que ellos necesitan y que mis asistentes están a disposición de de ellos por para que cualquier jugador pueda sentirse seguro de no llegar al torneo sin su faceta o sin sus facetas más importantes entrenadas como él las necesite como él las pretende. ¿no? y, y cuando estás conforme con, con la etapa de, de preparación con los partidos amistosos con con uruguay el torneo en salta este estás conforme con eso y se preferido un poco más se preferido más batería de partidos amistosos no está bien teniendo en cuenta de que yo no, no subestimo ninguna cosa ni sobreestimo nada no pero eh, trato de ser realista nosotros tenemos la posibilidad por, por organizadores de estar clasificados a la final Four, Por lo tanto, el torneo el cuadrangular inicial en Bahía Blanca también nos sirve al no tener esa presión de tener que ganarlo sí o sí, aunque lo vamos a querer ganar obviamente, pero también nos sirve para para prepararnos para la faena por recuerdo, entonces ya aunque tengamos cuatro amistosos en la previa más los tres partidos de Bahía llegamos bien a la faena por porque en poco tiempo si vos pones más partidos en lugar de jugarte a favor, te juegan contra. Porque hay, hay un momento que, bueno, yo siempre dirijo la selección, pido como exigencia a la, a la organización que los primeros 10, 12 días del equipo no haya ningún partido. Que en algún momento solía verlos Claro, claro. Demasiado temprano. Entonces yo quiero los primeros 10, 12 días como para que el equipo pueda entrenar solamente y después ir ya con... Eh, ...por todo lo que hemos entrenado... ...en, en algunos partidos... ...y llegar con súper energía... Al cuadrangular, ...al cuadrangular de Bahía... ...y al de Córdoba... ¿no? ...y no llegar desgastados a esos triangulares... ...por haber, habernos pasado de vuelta... ...con los amistosos. Seguro, ¿no? sí, seguro. Cuando armaste la lista... Con, con, ...la tenías en tu cabeza... Eh, ...sos un tipo que, que vive... ...y respira básquetbol... ...que está informado permanentemente... ...que, que ve la Liga Nacional este no te sorprende nada este, de, de este tipo de, de situaciones sos un tipo tranquilo para, para hacer este tipo de, de, de pretemporadas eh, pero cuando la viste y viste cómo estabas en la posición del 1 el 2 y el 3 con respecto a la posición de los internos del 4 y el 5 sentiste como que había ahí una, una falta de por ahí de, eh, de variantes en la posición del 4 y del 5 es eh, normal, digamos primero y principal que los equipos se arman con siete perimetrales y cinco internos y a veces se arman con ocho perimetrales uno de los cuales puede jugar alternativamente tres, cuatro y cuatro internos, digamos no siempre hay más perimetrales que internos eh, y después que es una, un tema que nosotros debemos tener eh Argentina se caracteriza siempre por tener muchísimas más cantidades de perimetrales determinantes con talento de, de, de calidad internacional que los internos. Es, es, es histórico esto. Yo creo que desde el Mundial 50 que venimos adoleciendo la falta de cantidad de jugadores grandes. De todas maneras, con Acuña, con Delía, con ahora con Amigo, Escola, Saiz, eh, Galici, yo creo que que de ahí se puede sacar un juego interior interesante eh, y hay que hay que a veces analizar las cosas de, de manera más, eh, digamos, con más sapiencia, ¿no? Cuando hablamos de altura, de altura, de altura, quizás lo que no, no, nos falta sí sea aquel intimidante eh, o tener algunas selecciones, pero si hablamos de altura específicamente, lo tenés un con Acuña, un 2-9 con Delía un 2-8 con Amigo eh, no todas las selecciones tienen jugadores tan altos lo que quizás nos falte es otro tipo de jugador grande y esto con todo respeto por estos jugadores que nombré que son esos jugadores que hoy tienen eh, dominan en las pinturas, que son jugadores muy atléticos, muy intimidantes una gran envergadura, capaz de intimidar los tiros rivales Pero no es solo un problema de altura, porque nosotros sí. nuestro escolta, uno de nuestros escoltas, mide 2,4 metros descalzo, que es cruzino. Claro. Y pierceis, que es un 4, mide 2,7 metros. Eh, entonces, es un tema de, de biotipo, es un tema, no sé si de biotipo, es un tema de características más que de altura. lo que esto habla demasiado de altura y me parece que no es justamente el problema la altura. ¿verdad? sino el, el estilo de jugador que los argentinos solemos tener. ¿no? porque Oberto tampoco fue un jugador que meter cinco tapas por partido, de <ríe> Oberto era un jugador grande, con una clase magistral, capaz de hacer cosas de un jugador del metro 80, pero que todo estaba basado en su calidad y bueno, y obviamente en su mentalidad. Eh Golkowiki fue un jugador muy grande también pero no más alto que los que tenemos ahora. Claro. Eh, a veces uno, de la sección argentina anterior, jugaba con Shinobi, con el co <tose> con dos metros, no idealero iba a Nidalero con dos metros dos, dos metros tres. Eh, siempre, siempre pensamos que somos chiquitos. Yo no sí, digo no que somos grandes, <risa> pero tampoco estoy tan de acuerdo con que necesitamos... Solamente tenemos centímetros. Necesitamos eh, otro tipo, otras características de jugadores grandes eh, y necesitamos más rodaje internacional porque la falta de éxodo hace que los jugadores eh, tengan un techo que después no le favorece a la hora de jugar para la televisión y tener que enfrentar situaciones de, contra jugadores que sí están acostumbrados. Yo ponía siempre el ejemplo de cuando nosotros jugamos con Serbia, con Croacia, con Lituania, eh, con España, con Francia. Estamos jugando contra jugadores que juegan ese tipo de partidos 40, 50 partidos al año. Claro, claro. Para nosotros es un evento muy especial. Porque, bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos campasos en Europa, productos en Europa y campasos en NBA. Eh, pero hasta hace poco tiempo... Para este tipo de torneos, donde a veces no iba Ginoli o, eh, o no iba algún otro jugador, el 80% de nuestros jugadores jugaban en ligas como la Argentina o, o, o similares. Sí. Que, que, que ligas a las que yo eh, considero muchísimo, pero nosotros cuando jugábamos contra estos equipos que estoy hablando, los 12 jugadores o jugaban en la Euroliga o para en la NBA. Que para estoy ellos muy bien. Fue un partido más durante el año. Sí, sí, sí, sí, sí. Y para nosotros era una experiencia en la cual la mayoría de los jugadores empezaban de cero. Era la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez que vivían una un partido de esas características. Cuando eh, no sé, Acuña tuvo que defender a Barcelona. Para él fue esto fue como un posgrado, una maestría en, en, en los 15 minutos que él jugó para Balanciunas, es una cosa de todos los días. Y de hecho lo hicieron bien los chicos, ¿no? Pero bueno, sí, el basquet sí. no es un tema menor. En no. el bloqueo, en jugar a nivel internacional, el saber que hay otro basquet, que hay otras maneras, de poder este, para un campazo incorporar la bandeja volada cuando llegó a Europa, porque acá no la necesitaba porque esa es la realidad, y no estoy hablando de que la Liga Nacional sea mala, no, al contrario, es buena, pero es diferente. Eh, claro, claro, claro. Decía, lo de San Lorenzo, que juega otro básquet, porque juega arriba del aro, porque tirar cuando vos penetrás y vienen Mata, Calpán, Mejilce, Vec, tenés que tener recursos para tirar el aro. Bueno, cualquier otro partido vos atacás una vez que rompiste la primera línea, casi tenés medio medio los dos puntos asegurados en San Lorenzo tiene que tener un recurso más entonces si vos jugás todos los días contra San Lorenzo vas a potenciar esos recursos porque cuando vayas a entrenar vas a recordar esa, esa experiencia y te vas a exigir a vos mismo a mejorar tu bandeja de izquierda o un corregido o una, un tiro volado tipo la bomba navarro que cuando vemos que en Europa o en la NBA estira es tanto la bomba navarro, Tony Parker De Marcelino Huerta, esos tiros que parece que tocan el techo y después entran, no es que están haciendo un, <coughs> un juego bonito es que si claro, no tiran pues. así no pueden tirar seguro, seguro. No pueden tirar. cuando llegamos a esa misma situación podemos tirar generalmente en el 80% de los casos una bandeja eh, normal por lo tanto no incorporamos recurso por eso insisto con que el tema del éxodo Eh, y, o el tema de que con la selección a veces no podemos dar el rodaje, el rodaje internacional si queremos a los equipos es fundamental en el desarrollo me fui, me, me fui demasiado, ¿no? no, no, no, no, no, no, sé, que es un placer escucharte nosotros porque... no, no, porque si no, como que no quedan claras las cosas ¿viste? no, está perfecto y, y en serio... Ahora eh, no, que antes, pero... no, sí, está claro y, y está bueno y este que, que lo explique de esta manera porque me parece que a ver yo yo comparto con vos no hace falta que sea este en la pregunta que no te hice en principio un, un, un jugador tan intimidante pero uno siempre pregunta por por la zona digamos más débil de la Argentina eh, que es la la zona que está cerca de la pintura simplemente por eso pero quedó muy quedó muy claro Santi La última, porque sabemos que estaba un poco apurado, tenía que hacer unos trámites y no lo queremos molestar más. El hecho de, antes hablabas del fogueo, de lo que significará el primer cuadrangular, con la tranquilidad de estar clasificado al Final Four, eh, ¿qué te deparará Venezuela, Canadá y Las Vírgenes? a La verdad que nos tocó una zona complicada. Venezuela es el último campeón de América. Canadá es el equipo que más cerca está de las potencias europeas sacando Estados Unidos, digamos, de América, hoy eh, e Islas Virgen es, siempre son equipos muy físicos, muy muy intensos, eh, esos equipos que a lo mejor nosotros, por nuestro biotipo, no estamos acostumbrados a enfrentar, así que va a ser un torneo durísimo, que la gente de Bahía se quede tranquila con lo que digo, de que nosotros al estar clasificado podemos tomar incluso el torneo de Bahía como parte de la preparación, nosotros vamos a querer ganar Ya saben cómo somos los argentinos, no en el basque, en cualquier deporte. Eh, pero tenemos una zona bien complicada, de ahí vamos a salir súper afilados y afinados para para Córdoba, pero tenemos rivales muy duros. Bueno, y te dejamos porque sabemos que estás por entrar a una reunión. Eh, ¿Te vamos a ver por Boveda en la etapa final del día? El jueves, el jueves estoy. Hoy no puedo, pero el jueves ya... Bueno, pues, me el amarillo y estaremos presenciando la final abrazo enorme Sergio para bueno, lo mismo para usted gracias por, por contactar como siempre no, gracias a vos por atendernos siempre y por por la buena onda y la predisposición ¿eh? al contrario abrazo gigante bueno el técnico de la selección argentina ni más ni menos hablando de la lista eh, explicando el, el